Buen día, oyentes del informativo Farco. Este 12 de abril se celebra el Día de la Comunicación Popular, aquella que es ejercida desde los medios comunitarios en pos de lograr una mayor democratización en la comunicación. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes, quien dirigió por ocho años la Tecnicatura de Comunicación Popular en la Facultad de Periodismo de La Plata, en diálogo con Raíces Rock expresaba lo siguiente. La comunicación popular es una perspectiva, una mirada ética de cómo ejercer la comunicación en distintos ámbitos, ¿no? nosotras y nosotros quienes nos dedicamos a la comunicación popular priorizamos con, con muchísima fuerza y con muchísima vocación la toma de la palabra de las distintas comunidades en donde le hacemos a la comunicación popular. Entonces, para mí hay muchos ámbitos, ¿no? Uno de ellos son los medios comunitarios cooperativos, alternativos sociales, colectivos, eh, pero sin lugar a dudas también un espacio de ejercicio de la comunicación popular es cuando los medios públicos es decir, los del Estado, también priorizan la toma de la palabra de las comunidades. En este sentido, y respecto a las medidas de recorte del gasto público del Gobierno Nacional, como el cierre de la agencia de noticias Telam, la quita de la pauta publicitaria oficial, el cierre de los Fomeca y cierre de todas las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudia Villamayor manifestaba el ENACOM, que tenía una línea de trabajo que le hacía justicia a los medios comunitarios, esto es contar con los fondos de fomento concursable que es un recurso sustantivo del Estado para fortalecer el derecho a la comunicación fortaleciendo, valga la redundancia a los medios de comunicación comunitarios. Eso, hoy tanto el ENACOM como los Fomeca ya que no existe más porque el gobierno de la ultraderecha fascista que está gobernando la Argentina y que ganó con el 56% de los votos, echa por tierra toda política pública que hace justicia social. Hay derechos humanos que ya no tienen la importancia que tuvieron hasta que asumiera este gobierno. Y estamos hablando de todos los derechos humanos, de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda, del tiempo libre, del derecho al alimento, básicamente, a la soberanía alimentaria. Es decir, estamos viviendo un momento de quiebre de derechos y uno de ellos es el derecho a la comunicación. Para el Noticiero Nacional, informó Malena Manes de FM Raíces Rock.